Hola, muy buenos días Walter y Radio Encuentro. Acá estamos también haciendo unos trámites y pudiendo reportar la realidad que se vive en la ciudad. Y estamos en el correo argentino donde para ingresar hoy se trabajó de la, del siguiente modo. De 9 a 11 solo pueden ingresar, podían ingresar personas mayores eh, a 60 años que son esta población de riesgo. Y por otra parte, después de las 11, hoy como último día y no saben cuándo van a volver a abrir, van a atender al resto del público. Eh, la cola que se puede observar es de más de media cuadra y las personas están esperando con más de un metro o dos metros de distancia en la cola.